lo vamos a llevar al río o vas a ver ahora bueno eran amenazas por el rato entonces me llevaron eh, pues bajando por ese por esa digamos ese bosque entre tres al compañero se lo habían llevado antes abajo y habían hecho que había una simulación de, de ejecución porque hubo un disparo se lo trajeron arriba sí, y me llegaron a mi pues serían las preguntas y me empezaron a pegarme pues en, en el vientre las cosquillas, la cabeza y, bueno, ponenle a golpes duros y entonces pues me dijeron que me iban a meter, a meter al río y tenía las piernas que con las manos destrozadas, atrás y muy fuertes. Me metieron primero, me dijeron que me pusiera de rodillas y, bueno, de rodillas también me cagaron con golpe y luego me metieron la cabeza, en el río.